Víctor Pablo te saluda, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va Pablo? Bien. Buen día.、Eh, Víctor,、eh, a ver,、eh, contanos qué, qué ha pasado en este caso, qué mirada tienen desde el movimiento.、Eh, mira, en realidad nosotros, digamos, yo te voy a decir un poco la, la mirada de, de la colectiva. Bien. La que son un grupo de, de organizaciones, digamos, que están. Estudiando y aportando para una nueva mirada también, de, digamos, para derogar la norma jurídica de facto de la policía, darle una nueva, un nuevo paradigma a la policía. Sí, hay, esto, hay, un proyecto, hay un proyecto tratándose en este momento en l l e g i s l t u r a Exactamente, exactamente. Digo esto, digamos, para,、eh, un poco para poner en contexto que el movimiento, digamos, tiene una posición y está saliendo y participando de e s o pero colectivamente creemos que tiene más fuerza. Bien. Lo dicho. Uh -huh. eh, en realidad, bueno, es algo que sistemáticamente viene ocurriendo、eh, tanto en la ciudad de, de Santa Rosa, pero viene ocurriendo en toda la provincia de La Pampa y viene ocurriendo en el país. ¿sí? Las, las policías actúan para, con los sectores populares、eh, violentamente, con una mirada de desprecio, c l a s i s t a y siempre ponen、eh, una. Una mirada, digamos, de prejuzgar de que la comunidad es la violenta, no que hay que cuidar la comunidad. Y entonces,、eh, bueno, toman decisiones de este tipo, ¿no? De, de disparar antes de preguntar, antes de contener, eh, reprimir. Eh, y eso es violatorio de todos los derechos humanos, digamos.、Eh, nadie pone a un agente de policía, le da un arma, Para que le dispare、eh, sin, sin poder interactuar, sin poder、eh, dar una seguridad de cuidado, no una seguridad represiva.、Eh, Víctor,、eh, sí. ¿se ha manifestado alguien desde el gobierno provincial como máximo responsable、eh, de la policía? Mira, yo la verdad es que, digamos, me estoy encontrando con los, con los distintos diarios y eso, y no he visto respuesta aún. Sí.、Mm. Quizás se expidan si, si digamos, los medios de prensa hacen alguna entrevista a algún funcionario de turno del、mm. Ministerio de Seguridad pero, o de la policía, n ¿no? o sea, pero en realidad yo no he visto, no he leído nada de, de expresiones de algún sector del, del gobierno. Esto ocurrió el fin de semana. Exactamente. O sea, ya、sí. pasaron varios días. De hecho, sí, sí. Sí. Sí. Sí, sí. ya pasaron varios días. Y、mm. bueno, lo que pasa es que ocurre que. A veces las expresiones públicas se hacen una vez que ya e s t á i n s t a l a d o los temas en, en los medios. Lamentablemente, ¿no? tendría que ser con antelación, pero es así, digamos, a la、claro. práctica. ¿Y, ¿Y el Poder Judicial ha actuado? Mira,、eh, justamente yo estoy en comunicación con. Yo le digo Fernando a Julio, sí. ¿sí?、Eh, a la víctima. Porque él、eh, es el segundo nombre y lo llaman así.、Ah. Eso por ahí, cuando hable de él, voy a decirle Fernando, digamos, para, para que no le sea extraño a él. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, quedamos en que él tenía que ir a, al médico hoy a una sala de emergencia porque le quedó todavía una esquirla en la cara. Iban a ver si se la podían sacar. Y después íbamos a acompañar para que tenga acceso a la. A la justicia, digamos, para acompañar a la fiscalía pública para que haga la, su denuncia.、Mm, está bien.、Eh, y, mm, Independientemente caso,、sí. que quizás la fiscalía actuó por la denuncia médica, del médico.、Ah. ¿sí? Quizás ya esté en fiscalía、eh, porque el médico, cuando lo atiende y ve que perdió el ojo y que y tiene esquirlas, seguramente tuvo que denunciar、claro. sin que dar aviso. Sí, sí, sí.、Eh, recién decías que、eh, habitualmente ocurren、eh, casos así en la provincia y en el país, de esto de、eh, primero disparar y después preguntar.、Eh, en este caso, incluso fue un poco más allá, porque ni siquiera preguntaron,、eh, lo dejaron, lo abandonaron a, a Fernando Julio Viñas. Sí, sí, son. Por eso digo que es, una, es un actuar、eh, de las fuerzas de inseguridad, n o O sea, es una, una, casi como si fuese una, una batalla, un enfrentamiento. ¿no? Eh, la, la represión llega como aleccionadora de algo y no de, de resolver un problema, y ¿sí? no de asistir y dar seguridad, cuidado a las personas. Pero esto ocurre, ya te digo, ocurre con una visión clasista. Esto ocurre en los barrios populares, pero yo no tengo registro de que ocurra de esta manera en barrios como Villa Martita, digamos, donde la, la, la comunidad que vive ahí tiene recursos, digamos, o sea, es rica, digamos.、Sí. En barrios ricos no ocurre de esta misma manera, la práctica no ocurre. Entonces,、ah. uno lee que hay una visión clasista de, de estigmatizar a los pobres, De pensar que los pobres son peligrosos o,、eh, o que cometen los delitos, entonces, ¿para qué cuidarlos?、Mm. Eh, Víctor,、eh, ¿qué sería que se haga justicia、eh, en este caso puntual? En realidad, bueno,、eh, primero tiene que haber acceso a la justicia, realmente que la justicia tenga、eh, el, el EVE, no lo deje archivado a la causa, como ha ocurrido en otras veces, hay un daño. f í s importante perdió el ojo perdió la visión total、sí. de un ojo y, y en realidad bueno creo que、eh, la policía que estuvo así tiene que ser apartada de la fuerza y ¿sí? tiene que haber todo un, proce un proceso que、eh, realmente castigue esta forma de actuar tiene que ser ejemplificador porque si no se repiten、eh, sistemáticamente ya te digo no es ni la primera ni va a ser la última estas Estas cuestiones se, se repiten porque hay una perspectiva de seguridad muy enquistada que viene desde la época del proceso, digamos, del enemigo interno, de, de la doctrina de seguridad nacional, que justamente en vez de cuidarnos de los agresores de afuera, se piensa en que hay sectores de la comunidad que son peligrosos y hay que reprimirlos. Entonces, está tácitamente está,、eh, muy permeado en la policía. Y、uh -huh. es muy complejo poder generar otra visión y otro actuar y otro accionar、uh -huh. en la s fuerza s de seguridad. La ley de seguridad ciudadana apuntaría a esto que estás contando vos: a romper ese la... paradigma. Exactamente. Básicamente, nosotros planteamos con mucha fuerza el cambio de paradigma, el cambio de、uh -huh. mirada y aportando un ingrediente de que es que la comunidad también puede dar seguridad. La no es solamente la policía la que. Eh, da seguridad a la comunidad, sino que también hay distintas instancias de otros poderes del Estado, digamos, ministerios, lo que sea, y también la comunidad, están, pueden estar dentro de ese engranaje de dar seguridad, de dar auxilio, de dar cuidado a las personas. ¿sí? Cuando decimos、eh, seguridad, estamos hablando de cuidado, no de represión. ¿sí? La mayoría de los problemas de nuestra vida se resuelven. Con mediación, con diálogo, con, con entendimiento y con asistencia. ¿sí? Entonces,、eh, esa concepción es la que tiene que primar antes que la represiva. Claro, i t entonces,、eh, Víctor, no sé si quedó algo que nos quieras agregar, si no, muchas gracias por estos minutos. No, básicamente que estos procesos, digamos, de, de, de, cuando hay una víctima así, continúan y para la. Para la, la Para la víctima es todo un proceso muy largo para acceder a la justicia.、Mm. Eh, pero bueno, p es r o e válido, es muy válido que se haga para protección propia y también para que no ocurran más estos hechos.、Mm. Así que estaremos acompañándolo y, y veremos cómo sigue,、sí, lo tendremos al tanto. Bueno, bien,、eh, nosotros bueno, estamos interesados en todas estas cuestiones, así que bueno, seguiremos de cerca el caso. Gracias, Víctor, que tengas buen día. Un abrazo, Pali.、Bien. Muchas gracias.、Eh, Víctor Chavedoni,、eh, integrante del Movimiento Pan-Beno por los Derechos Humanos, pero.